Cuentos de hadas españoles. La Navidad especial de Papá Panov Hace mucho tiempo, el día de Nochebuena, en un pequeño pueblo de Rusia Un anciano zapatero llamado Papá Panov salió de su tienda para echar un último vistazo Las luces habían empezado a encenderse en las tiendas y en los hogares Y el corto día de invierno casi había llegado a su fin Los niños emocionados corrían a sus hogares Y ya solo se escuchaban conversaciones y carcajadas lejanas A través de las contraventanas cerradas Los tenues pero deliciosos olores de la comida navideña Le recordaban a las antiguas épocas de Navidad Cuando su mujer todavía vivía y sus hijos eran pequeños Ahora todos se habían mudado a otras ciudades. Su rostro normalmente feliz ahora estaba triste. Con el corazón apesadumbrado, cerró el portón y entró en casa. Preparó una jarra de café y la calentó sobre el fogón de carbón, y con un suspiro se acomodó en su gran butaca. Papá Panov no solía leer. Pero aquella noche. Sacó la vieja Biblia familiar Y lentamente, siguiendo las líneas con el índice Leyó de nuevo la historia de Navidad María y José caminaban de la mano Y muy pronto arribaron a Belén Estaban cansados pero no tenían dónde descansar Y así el bebé de María nació en un establo ¡Oh cielos, cielos! Si aquí ellos viniesen, mi cama les ofrecería Y al bebé entonces con mi manta cubriría Y entonces llegaron los tres reyes magos en su busca Con espléndidos presentes en sus manos El pequeño Jesús había llegado al mundo Y juntos celebraron la llegada del rey de reyes Entristecido, papá Panov dejó la Biblia «¡Oh, yo no tendría ningún regalo para él!» Repentinamente se le iluminó el rostro «¡Oh, tengo el regalo perfecto! Si están tan bien como los recordaba, debería dárselos» Dicho aquello, los dejó apartados y se sentó de nuevo Ahora estaba cansado y cuanto más leía, más se adormilaba Las letras empezaron a bailar ante sus ojos Y los cerró solo un instante En un momento Papá Panov se durmió profundamente Has deseado poder verme, papá Panov Pues bien Búscame mañana Es el día de Navidad Y yo mismo te visitaré Pero observa con atención Pues no te diré quién soy Espera, espera, espera Sobresaltado, papá Panov se despertó de su sueño Las campanas tañían y la débil luz se filtraba por las cortinas ¡Oh, Dios mío! ¡Es el día de Navidad! Se levantó y se estiró, ya que estaba entumecido Y entonces se fijó en el reloj Solo eran las cuatro de la mañana ¿Qué? ¿Qué hago levantado tan pronto? Y entonces sintió un sonido en el exterior Y su rostro se llenó de alegría al recordar su sueño ¡Oh! ¡Mi sueño! ¡Sí! ¡Mi sueño! ¡Vaya! Puede que sea una Navidad muy especial Si Jesús viene a visitarme Pero... pero... ¿Cómo será? ¿Será un bebé? ¿Como en su primera Navidad? ¿Será un adulto? ¿Un carpintero? ¿O el gran rey que es? Debo estar atento todo el día para reconocerle, sea como sea Papá Panov finalmente corrió la cortina y abrió la ventana La calle estaba desierta, excepto por el barrendero ¡Oh! ¡Es el barrendero! ¿Pero por qué está trabajando el día de Navidad Entre el duro frío y la bruma helada de una mañana como esta? ¡Oye! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ven y tómate un café caliente para ahuyentar el frío! El barrendero alzó la vista, casi sin poder creer lo que acababa de oír. Se sintió muy agradecido de dejar su escoba y entrar en aquel lugar caliente. Entrelazó sus heladas manos a la taza caliente mientras bebía. ¡Ah! ¿Esto. esto es. Es. es, es ¿Esperas a alguien? Sí. Papá Panov le contó lo que había soñado y que esperaba a Jesús Bueno, espero que venga Me has dado un poco de alegría navideña que no esperaba recibir Creo que mereces que tu sueño se haga realidad Aquello hizo sonreír a papá Panov El barrendero terminó su café y dejó el hogar de papá Panov lleno de calor y felicidad Pasado un rato, papá Panof empezó a cocinar una deliciosa sopa de col Mientras continuaba acercándose a la ventana en busca de su visitante esperado Pero al mirar por la ventana, vio a una joven mujer con el rostro tan pálido como la nieve Llevaba a un bebé envuelto en una delgada manta ¡Oh cielos! ¿Qué hace ahí fuera caminando en el frío? Con un pobre bebé debo llamarla Hola, disculpa, jovencita ¿Eh? ¿Qué? Por favor, por favor, entra en mi casa al calor El fuego le vendrá bien a tu bebé La pobre joven se quedó tan incrédula Que le caían lágrimas de los ojos Oh, gracias, agradable señor Y le siguió hasta la agradable chimenea Al sentarse, el bebé empezó a balbucear ¡Oh, qué adorable! Te calentaré un poco de leche para el bebé Y no te preocupes Yo mismo se la daré, pues he criado a mis hijos Papá Panov calentó la leche Y cuidadosamente se la dio al bebé con una cuchara Mientras lo hacía, se dio cuenta de que los pies del bebé se habían vuelto un tanto azules del frío Necesita de inmediato unos buenos zapatos No tengo dinero para pagarlos y voy de camino al siguiente pueblo para encontrar trabajo No puedo hacer nada más Papá Panov recordó los zapatitos que había encontrado la noche anterior Pero... estos zapatos... Son para Jesús Pero al observar los piececitos congelados del bebé Tomó la decisión Toma, quédatelos ¡Oh! ¡Mira qué bien le quedan! <risa> ¡Ahora parece contenta! El bebé pataleó de alegría Has sido muy amable con nosotras Que todos tus deseos de Navidad se cumplan Mientras la joven disfrutaba de su sopa caliente, él observaba ansiosamente por la calle. Había muchas personas, pero eran personas que él ya conocía. Eran los vecinos con sus familias. Le miraban sonrientes y le deseaban una feliz Navidad. Cuando la sopa se terminó y la pequeña mejoró, la mujer volvió a darle las gracias a papá Panov y se fue. «¡Que pases una feliz Navidad!» Estando en la puerta, papá Panov vio a un mendigo caminando entre el frío glacial Rápidamente entró a por un poco de sopa caliente y un generoso mendrugo de pan Se apresuró para dárselo al mendigo El mendigo quedó encantado, le dio las gracias y se fue Papá Panov sonrió y entró en casa Con la llegada de la noche invernal Papá Panov se mantuvo en la ventana Aunque ya no veía pasar a nadie Todos estaban en casa Abatido, volvió a su butaca y se sentó agotado ah, Después de todo, no ha sido más que un sueño Y entonces aparecieron ante él el barrendero, la joven con su bebé y el mendigo ¿No me has visto, papá Panoff? ¿Qué? Es que no, no lo entiendo Y otra voz le respondió Era la voz de su sueño La voz de Jesús Estaba hambriento y me alimentaste Estaba indefenso y descalzo Me alimentaste y me cubriste los pies con cómodos zapatos Estaba helado y cansado No creí que nadie pudiese verme Pero tú lo hiciste Y me hiciste feliz Vine ante ti de tres formas A las que viste, ayudaste y amaste por igual Gracias Papá Panov no podía creer lo que veía y oía Estaba abrumado por la felicidad Y entonces todo quedó en silencio Solo se percibía el tic-tac del gran reloj La habitación se llenó de paz y felicidad Desbordándole el corazón a papá Panov Hasta que quiso cantar y reír y bailar de felicidad Oh, oh, oh, oh. ¡Sí, me ha visitado después de todo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Y felicidad! Y así, la generosidad de papá Pano trajo felicidad a su Navidad después de todo. No importa cómo sean las personas, pues tratarlas a todas con toda la bondad que seas capaz de ofrecer Es lo que hace que el mundo sea un buen lugar Independientemente de la religión, Dios reside en todos Lo importante es que amemos a todos con cariño y por igual